propósitos a cumplir, tiempos de búsqueda, tiempos de planear, tiempos de ver un futuro, tiempos de actuar en el hoy y en los días que vendrán. Aprendamos del pasado para proyectar en adelante, aprendamos del pasado para corregir mejorar, aprendamos del pasado para no cometer los mismos erros, aprendamos del pasado sin olvidar. Dejemos constancia de nuestro actuar. Sembremos semillas para después cosechar y que las raíces queden mañana y los días que vendrán. Renovemos lo que seamos, renovemos nuestro actuar, renovemos hacia adelante, renovemos nuestra vida y proyectar. Cumplamos nuestros proyectos, cumplamos nuestro planear, Cumplamos con el propósito. Cumplamos el bien andar. Renovemos nuestras semillas. Renovemos nuestro sembrar. Renovemos lo que seamos. Renovemos el cultivar. Tiempos de búsqueda. Tiempos de planear. Tiempos de ver en futuro. Tiempos de actuar en el hoy y en los días que vendrán. Aprendamos del pasado para proyectar en adelante. Aprendamos del pasado para corregir y mejorar. Aprendamos del pasado para no cometer los mismos erros. Aprendamos del pasado sin olvidar. Feliz Navidad y próspero año nuevo.